De vela ya la mar me tiró que me lleve el viento muy lejos con en un bote de paz a en una muy lejos de aquí donde tú y yo solo podamos vivir en un bote de me que me lleve el viento muy lejos contigo en un bote de vela, no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela Y al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos Contigo en un bote de vela Sin ancla y con paz Rumbo a no sé dónde Quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí donde tú y yo solo podamos vivir en un bote de velas allá la mar me tiró que me lleve el viento muy lejos contigo en un bote de velas sin ancla y compás rumbo a no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela y la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumba no sé dónde quiero naufragar Rumba no sé dónde quiero naufragar Rumba no sé dónde quiero naufragar se vande quiero una